estar en la BBC de Londres o en la red italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Roo. De 0 a 2, Diario, Diario del, futuro. del Futuro. Un programa con buena gente. Diez minutos han pasado de la una de la mañana. Seguimos aquí en Diario del Futuro. Y como decía nuestro separador, este es un programa hecho por buena gente. Sino mírenlo a Martín Pérez con su columna de Cultura y Espectáculos, que es más que Buena Gente. Y es mi columna preferida, aparte. Mírenlo, escúchenlo. Escúchenlo ah, y mírenlo. Eh, mírenlo, se complica. Yo tengo, Ay, yo tengo, gracias a Dios, el placer de poder mirarlo. Yo ah. quiero, quiero igual aprovechar este momento para prometer que no voy a volver a decir que Ludmila está gorda al aire. Gracias, no lo digas más, este, me parece que esto significa que somos un equipo y en este equipo eh, podemos sumar incluso en la, en la columna de Cultura y Espectáculos a nuestra eh, entrevistada del día de la fecha, eh, llamada Florencia Alestani, alias Flopa. Vos no tenés ese problema con el seudónimo como el que tiene Manzana, antes conocido como Manzanita, ¿no, Floppa? Eh, no, porque ya quedó, es así cortito nomás. ¿Desde cuándo tenés ese nombre? ¿Ese, ese apodo? Eh, creo que desde segundo grado. ¿Sabés quién fue el culpable? Eh, una maestra. ¿En serio? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Florencia. ¿Cómo eh, te llamamos porque eh, yo, por lo menos personalmente, y acá en la radio también venimos siguiendo a, a, al dúo que tenés con Minimal, pero cuando apareció esto del rock club. Eh, así se hacen llamar, según estoy mirando acá un afiche sí. este, Me llamó, la verdad que dije, nada. esto, esto lo tenemos que charlar mejor este, ¿Cómo es esto? Ahora ustedes, este, los, los, ad, eh, ¿qué se puede decir? Que se presentaban, flopa y minimal, como este, los abanderados del folk Ahora les agarró el ataque punk No, ni Abanderado nada, ni ni Ataque Punk tampoco, ¿no? Me imagino, no, estoy exagerando. No es tan extremo, ¿eh? Obvio, pero... La es eléctrico, sí. muy valvular, pero pero no tan distorsionado. Eh, simplemente como no, nos damos el gusto por ahí de, de esas canciones que siempre las hacemos de manera acústica y que son como los esqueletos mismos de las canciones que se valen por sí solas, como nos dimos el gusto de... De llevarlos a un sonido un poco más potente, qué sé yo, que, que rinden un poco más musicalmente, ¿no? Eso es como respuesta. Digamos que esto es casi. si se quiere Ístole, diástole, este. Eh, es una respuesta. Y a la, a la vez. todo va a generar una nueva respuesta. Pero cuando ustedes arrancaron con, con Minimal, cuando decía esta cuestión bucólica, casi era ese celebrar la posibilidad de estar tocando como uno quiere, de la manera que quiere, y. y Y, y en este caso eran acústicas las canciones del disco que los volvió a reunir. Digamos. Sí, a ver, de todas maneras vamos a seguir tocando acústico, esto es algo medio como un evento especial, vamos a hacer un par de fechas, eh, un el sábado en La Trastienda y después en julio en La Plata, y, y va a ser un evento así medio, es pues un tren que pasa y se va, ¿eh? <risa> no, no vamos a seguir tocando con la banda mucho más, sí tenemos ganas de grabar algo y dejar algo registrado, pero no no va a ser la vamos a seguir con las guitarras por ahí cómo surgió los de la lo de las guitarras eh, para qué fue lo que los volvió a juntar eh, para lo de, para el dúo decir sí sí me estoy re remontando al dúo a la existencia a la súbita vuelta a existir de, de, del nombre flopa minimal eh, fue hace un par de años que volvimos a hacer shows con el trío con flopa avanza minimal y y como que de esos ciclos no no, no qué sé yo nos, nos quedó como las ganas de seguir haciendo canciones Manza estaba como muy abocado a Valle Muñecas entonces eh, como que no era el momento pero de pronto con Ariel nos miramos y dijimos bueno eh, como que por ahí podía seguir la cosa y teníamos como excusa teníamos un ciclo donde íbamos a tocar juntos entonces empezamos a ensayar canciones Y en los ensayos empezó a surgir como esto de y si hacemos un tema nuevo y al ensayo siguiente otro y así entonces nos pusimos medio como meta hacer una canción por ensayo y en unos meses tuvimos eh, tuvimos los temas como para, como para grabar el, el disco que, que grabamos después, La piedra en el aire. A mí me fascina esa esa, esa vida propia que se que tienen ustedes medio como, como, como familia extraña y, y muy creativa y que se, de golpe empiezan a ensayar y ensayan y sale un show y ensayan y sale un nuevo repertorio es una es casi, casi parece fácil esto de hacer música cuando cuando veo lo que hacen ustedes eh, es que en un punto sí, qué sé yo no sé si es fácil pero es, es es divertido es lindo qué sé yo no sé es algo que que alegra, que motiva, no sé. Eh, entonces buscamos, no sé, mientras nos sintamos bien lo vamos a, a seguir haciendo. sí, de alguna manera eh, hay que recordarlo también, que fue gracias a, a, a las ganas que tenía Ariel de, de que tus temas se graben y suenen, que te sacó a la, a la, a la ruta casi sí, de yo soy prepo, más ¿no? Sí, Para eso, para grabar y, y todo eso, me da soy mucho más vaga. Claro, yo antes recordaba también cuando hablábamos por teléfono, cuando pautábamos esta nota, lo que a mí más me lo que yo más celebraba de este rock club es el recuerdo de los del flop a manza minimal, los shows eléctricos eh, el iniciales. Estudios, sí, en San Martín. ¿Qué estamos hablando de una década atrás? Y sí, diez años. No, ¿Diezas? bueno, sí, dos mil, no, Un sí, dos, poco más, eh. Dos mil cuatro, dos por ahí. Ah, ok, ok, ok. Y lo que yo recordaba es que hay versiones que se perdieron de aquella de aquella formación. Yo siempre recuerdo que. Eh, Siempre mm, recuerdo Cómo temas que podían dar para un EP Como el, el, ciertos covers O etcétera, terminaron Distribuidos por ahí, digamos El, el vino bajo el es sol que, a en a tu ver, En realidad nosotros, llevaba, al proyecto No es que hicimos temas para Flopamanza Minimal Cada uno llevó temas que tenía Entonces, no. eh, después de los que grabamos Elegimos algunos, y otros los tocamos en vivo Pero no los grabamos, y eran temas que cada uno Tocaba con otras bandas O, o, o tenía, digamos claro. En su haber Entonces cada uno la siguió tocando en sus proyectos. ¿Se quedaron con la espina? Esta, esta vez es diferente con el dúo porque mm. con Ariel nos propusimos componer entre los dos, o sea, es, claro. como, eh, eso es como otro juego, digamos. Ya no es el interpretar la canción del otro y, y apropiártela, sino directamente crear algo nuevo, ¿viste?, sí, y qué, y qué encontraron en ese, en ese camino, encontraste al, al, algo nuevo vos que ahora sí, que pasó sí, un tema. Totalmente, tiempo, para mí es una dinámica totalmente diferente, yo doy muchas vueltas a la hora de hacer un tema, lo puedo tener durante años hasta que lo sacó a la luz, uh -huh. y esto era como eh, dogma, viste, nuevamente decir bueno, lo hacemos y lo sigo, de hecho estamos tocando en un ciclo donde a medida que íbamos haciendo las canciones las íbamos presentando, o sea no es que esperamos a tener todas las canciones compuestas para después grabar el disco para después presentarlo, Claro No, no somos muy prolijos en ese sentido. Como <risa> bueno, Minimal te volvió... Vamos a... haciendo a medida que hacemos. Sí, en este caso Minimal otra vez te volvió a sacar del cuarto, ¿no? Eh... Porque hace bastante bueno, que no venías grabando. Es una parte de, de, de cómo nos complementamos, ¿no? Uh -huh. Claro, total. escúchame una cosa, la última vez que tocaste Eléctrico, yo lo lo, lo lo vimos también en el mismo lugar, fue con acompañando Valle de Muñecas. Que armé, claro, que me armé una banda con Manza, con Lulo y con, con Federico Garza Rocián. Ajá. Sí. y te quedaste y eso y eso se grabó por ejemplo eso se grabó en video pero no tengo el audio Martín sí ya lo habíamos charlado de esto a mí me sigue como me sigo como agarrando sí, la cabeza te para el peso qué va a hacer no lo puedo creer y yo tampoco a van a grabar el estuvo muy lindo este sí lo vamos a grabar sí. escúchame sí, sí, y, pero y... bueno nunca nunca tan lindo como verlo en vivo Ay, eso sin duda y... porque bueno yo te digo no la idea es que no no lo vamos a, a repetir varias veces Mirá vos, sos ay, que... así, mira así, de, ojo que es ahora o nunca, decís vos Y es más o menos así, queda medio como, ay, qué bueno, pero es así <ríe> Escuchame, ¿y vos estás armando banda, ¿Estás tocando sola? Eh, ¿Hay, hay sola disco sola nuevo? Yo voy a empezar a hacer, yo me aburrí un poco de tocar sola sola, sola. Okay. Pero tampoco me decido con qué, con quién voy a tocar Entonces yo sigo haciendo canciones y algún día tengo, tengo para hacer otro disco, todo ¿Hace cuánto que no grababas vos un disco? Y desde Musión Homicida del 2008, ponele. Joder. A mí no me preocupa tanto, sabes. Hay tanta música para escuchar. <risa> bueno, pero no gustaría escuchar tus temas, Flopa. Y bueno, pero yo los toco, sé, en vivo. Sé yo. Hay que aceptar lo que uno da, ¿viste? Okay. Bueno, no, la verdad que sí. Hasta el, a esta altura, Flopa, ya te aceptamos como venís. Y gracias. Es así. <risa> Escuchame, ¿qué va a sonar? el ¿Solo los temas de Flopa Minimal Eléctrico o va a haber alguna que otra cosita? Eh... Va a estar, los sí, los temas del disco, casi todos, eh, todos, diría menos menos alguno que lo pateamos así de, de por desdén, uh -huh. eh, de capricho nomás. Y después <risas> vamos a hacer temas, de algunos de Flop Avanza Minimal, eh, un par de covers, algunos temas nuevos que no están grabados en La Piedra en el Aire, que los hicimos después de grabar. Uh -huh. eh, y está bueno porque es como, o sea, la verdad que las canciones son las mismas, eh, pero tocadas con otra con otra impronta, ¿no? La verdad que está bueno. Este y minimal, este la hace fácil, ¿no? ¿O ¿En qué sentido? ¿Quién la complica acá? No, no, no es fácil. No. No es fácil. <risa> ¿No? es no es fácil. <risa> Escúchame, Flopa, vamos a escuchar. Yo traje un tema para escuchar porque le voy a contar a, a mis compañeros de mesa. Antes de hablar con Flopa, antes preparando esta esta nota, yo le empecé a pedir, bueno, ¿qué tenés inédito para agregar, para tocar? Hay un ejemplo de esto eléctrico. No había nada. Me decía lo mismo que me dijo recién, no, lo grabamos en video, pero el audio no es tan bueno. Lo que traje es lo que yo este, el tema que yo recuerdo que hicieron, con que quedó afuera del flopa mansa minimal, que era Vino bajo el sol, que vos lo terminaste grabando en dulce, fuerte, grave. Sí. No lo van a tocar el, el, el sábado, no. ¿no? Y bueno, entonces lo escuchamos hoy. Bueno. ¿De qué va ese tema? Eh, la verdad, no sé, no sabría decirte. ¿No? No. Entonces lo... no, no tiene una historia detrás, digamos. ¿No? Bueno, no. pensé que había una historia más, más allá de lo que uno sabe o de lo que se puede escuchar. No que la tenga yo así eh, procesada conscientemente. Ah, ok, sí, okay. Todo, todo habla de algo, seguramente, pero no, la verdad es que no, no le pongo mucha etiqueta a eso, lo dejo salir y, y sí. Estamos no hablando... No lo anizas tanto. Okay, estamos hablando con Florencia Lestani, fl más conocida como Flopa, que junto a Minimal este sábado en La Trastienda van a estar tocando con su rock club, con una formación eléctrica, por única vez, ¿no es cierto? Eh, sí, vamos a hacer esta, esta única, tenemos planeado por ahora en Capital y después una en La Plata y por ahí sale alguna más de Yapa, pero no no no es el no es la idea seguir con esto así que va a ser este especial Flopa nos vemos el sábado porque yo no me lo pierdo o sea a las 21 horas muy gracias bien a, por las, mira, a partir de las 20 dan puerta, así que puedo estar temprano lo decís o sea, puede, se puede ir temprano sí muchas gracias por hablar con Diario del Futuro Flopa bueno muchas gracias por atenderme no vos me atendiste a mí eh, sí es verdad yo te atendí a vos. perfecto bueno Flopa le sonando bueno. también en Diario del Futuro un abrazo chao Chao, chao. Lo que suena es de su disco Dulce, Fuerte, Grave. Estrenando este tema, lo estrenaron en su momento cuando estaban haciendo Floppa Manza Minimal. Vino bajo el sol. Textning